Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Pollo marinado por 3,49 ahorras un 20%. Y con Lidl Plus Café Natural Molido por 1,99 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. a <risa> you、mm -hmm. De la música ocurrieron un 19 de mayo. En 1984, Bob Marley and the Wailers entran directamente al número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido con su disco Legend. Estará 12 semanas en lo más alto, 21 semanas en el top 10, pero la friolera de 720 semanas en la lista y contando. En 1979ではあなたはあなたの1位のタイトルで、このタイトルで、 Sunshine of my life. En 1973 Stevie Wonder consigue el número1 en la lista de singles en los Estados Unidos con el tema「You r e the Sunshine of My Life」durante una semana.Yen 1979 Supertramp está seis semanas no consecutivas en el número1 de la lista de álbumes en los Estados Unidos con su disco「Breakfast in America」Esto es bye, stranger。It was early up before the dawn and I really have enjoyed my stay but I must be moving on like a king without a castle like a queen without a throne I'm a d i r t y morning l o v e r And i must m be o v、yeah. i n g on Now you in what I believe say Just a s w e l l m ロ s スマス the world Para ti este éxito tan bailable, por supuesto, recordándole con esta voz Nick c a y m e n I promise myself and Play Kiss. Sabes que a l a tarde de 5 a 8, ahora menos en Canarias, tienes todo el buen rollo del mundo, por supuesto, esa energía positiva, claro. Y aparte con esos mensajes de audio que nos mandáis al 606-712-658, 606-712-658 es el número de WhatsApp de Play Kiss. Hoy te estamos preguntando a qué personaje de serie televisiva de tu infancia admirabas y、si、anhelabas poder ser como él o ella. En la próxima media hora escucharemos más mensajitos. Aparte d e disfrutar con canciones espectaculares. ¿sí? Por ejemplo, tengo para ti a Lee,、I'm、a M. Clan,、I'm、a The Cure, para.、Bueno, Pero antes yo te digo que no vamos a parar, no, no, porque tengo una canción espectacular. Por mucho que ella diga stop, no, no. Aquí seguimos. Sam Brown. Todas las tardes en Kiss. All right. Let's is make I gave you all the love I had in me. Now I find you alive, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. I can't help but wonder if she knows what's going on.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 A través de nuestra nueva aplicación móvil, descárgatela ya. Esto es KISS Diri -di la la la Humor. Oh, yeah. Esto es Chris. El Baile que hemos pinchado aquí desde Play Kids, antes Winfield con el Saturday Night y ahora o ¡Oh, a a con el Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight, 739-639 en Canarias. Mensajes que nos llegan al 606-712-658 y te estábamos preguntando a qué personaje de serie televisiva de tu infancia admirabas y anhelabas、eh, poder ser como él o ella. A ver qué les cuenta, por ejemplo, Virginia desde Ibiza. Hola, buenas. Pues nada, el personaje que más me gustaba y me hubiera gustado ser como ella ¿Sí? era Pipi Calzas Largas. ¿Sí? Eso de que pudiera hacer todo lo que quería. El caballo que tenía y el árbol es e donde sacaba de todo <ríe> y el mono, claro. <ríe> pues nada, un besazo. Un besazo, Virginia, o un besazo para la Isla Blanca. Tres personas se han coincidido con Pipi Calzas Largas. j o s é desde málaga buenas a mí la serie que más me gustaba de pequeño era curro jiménez、Ole. y en concreto el personaje que me gustaba o me hubiese gustado s e que admiro es, es, es, el s e algarrobo por su manera de cómo cortaba el hombre su rebanaika de pan y le metía el buchito a la bota y después otro finito de tocino eso es un espectáculo de serie vamos increíble un abrazo Desde luego son superpoderes, igual que quien corta bien jamón y que luego lo, intenta no cortarlo bien delante de nadie. ¿eh? Madre mía. Belén, desde Toledo, buenas. Hola, buenas. Cuando era pequeña me hubiese encantado ser Doraemon. Por el bolsillo en el que te pudieran caber un montón de cosas, tener instrumentos para resolver cualquier tipo de problema y sobre todo el corrocóptero para poder volar y desplazarte gratis y rápido a cualquier sitio. Un saludo. Un saludo, eso me ha recordado un poquito al gachetocóptero del inspector Gachet,、eh, con, con esa g a c h e t o gabardina también, el, el g a c h e t o patines. Bueno. Isa desde Parla, buenas. El personaje c n el que me siento identificada la abeja Maya. la b e jamaya aventurera la b e jamaya preguntona la verdad que, que sí que t r a e a d e m á s por el camino de la amargura al pobre willy creo que, que fueron unos buenos dibujos un besito la verdad es que sí、eh, yo me estoy acordando de, de, de cuando las personas salen los fines de semana por la noche y llegan a casa un poco un friripis, dicen oye traes ojos de willy de la b e jamaya no <risa> Mari desea Coruña. Hola, buenas tardes. Pues yo es que sería el saltamontes verde de la abeja maya. Flip, porque es que era elegante, entrañable, todo un personaje y en un país multicolor. Buenas tardes, Kiss. <risa> buenas tardes. Aparte que Flip ha sido pregunta esta mañana en el minuto de las mañanas, Kiss, que casi, casi ha estado ahí a una preguntita. Bueno. Gracias por vuestro s mensaje, s al 606-712-658. Ya sabéis que entre todos los que habéis participado, vamos a regalar unos AirPhones Style 7 True Wireless de Energy System. Todas las tardes en Kiss.、Yeah. Play Kiss. Come on, ready, l e t go. Vamos con tres seguiditas. Tengo de Liam Rines también. Stanley Cure y ahora M-Clan Carolina en Play Kiss. eso es mucho para mí. ロリーナ、カロリーナ、カロリーナ、d a, a ía, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te ーナ、カロ r ーナ、 どかが誰かが誰かが誰かが誰か a 誰かが e c が誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰か i 誰かが誰かが誰かが誰か e 誰かが誰 e n 誰かが誰かが誰かが誰かが誰 ¡Gracias! え Uh、huh? Esto a finales de los 90, el sonido de Andy Two Time, 7 minutos. Ya、eh, llegamos a las 8 horas menos en Canarias. Que el equipo de Play Kiss va a ir recogiendo ya, por supuesto. Hay que dejar paso a más compis que están con unas ganas tremendas de pincharte una música espectacular. ¿sí? Por eso yo te recomiendo que continúes en Kiss FM, que te lo vas a pasar muy bien. Bueno, que tenemos que entregar esos auriculares inalámbricos. Air Force Style 7 True Wireless de Energy System y se va a ir, se va a ir a ver hasta dónde se van. hasta sevilla para nuestro amigo luis vale lo, lo, lo que yo quería、eh, a ver aquí es t o era era era poner esto de aquí enhorabuena luis me ha encantado ese, ese mensaje de, de de epi verdad me ha parecido tan entrañable tan tierno Bueno, pues、eh, que nos、eh, marchamos al equipo de p l a y x e s t a mañana, que mañana hay Dedication Day. Pero antes de irme, l l e g a el s a s o r Patrick Hernández, born to be alive, que pases una feliz tarde, yo soy Víctor Álvarez, como siempre, un inmenso honor.